en nacional de medios alternativosúscanos en w..org.ar estamos improvisando un estudio aquí en la casa de uno de los compañeros de seba nos vamos a contar en qué situación se encuentra la pieza porque no sería agradable eh, cuando existe que pancho está sentado sobre una cama eh, el resto estamos Acurrucado en una esquina Al lado de lo que solía ser un placar Y aparte metimos una mesa que adentro, está en la computadora y cables por todos lado Pero igual hicimos todo lo posible El estudio de Radio Pueblo nos eh, Hubo un problema con la electricidad Así que no podemos salir en vivo Así que estamos en este estudio improvisado un, embargo... un saludo a Mono Un saludo a Mono que quería este, Para una transmisión Quería que pegar todos los cables Al freededor de los pasillos de mi casa Algo que hubiese significado Seguramente mayor tranquilidad Por lo menos para hacer el programa El problema era lo que me iba a tener después con mi familia Sí, sí cuando sé tu mamá, sabes qué? Pero encima quería agujería las paredes también me También quería agujería a las paredes Así es era Él él estaba en ingeniero en ingeniero técnico de Y todo en dos horas Así es Bueno, tenemos una información, eh, tenemos mucha información hoy, vamos a dejar también que se presenten aquí los compañeros, eh, por favor. Muy buenos días, soy Iván y este, bueno a pesar de todo esto que tuvimos que hacer, eh, una experiencia buenísima la verdad para la comunicación alternativa, eh, ya estamos aquí con toda la información y por supuesto las luchas que siguen en este contexto de ajuste, y eh, precarización laboral. Esto es lo alternativo, lo alternativo. La verdad que es precario, ¿no? sí. <risa> Bien, y está también eh Victoria. Sí, muy buenos días. Bueno, este antes de arrancar digamos con toda la información que tenemos hoy, pasamos nuestro nuestra página de la Red Nacional de Medios Alternativos, este para que nos puedan escuchar a, a través de ahí o también este puedan ver nuestras noticias, ¿no? Entran www.rnma e.or.ar eh, y ahí pueden eh, contactarse con nosotros, sino también pueden ingresar al Facebook, eh linkean ahí Red Nacional de Medios Alternativos y también pueden seguir las noticias eh, que publicamos de la red y también pasar información y toda la data que se requiera. ¿Les parece que arrancamos? Perfecto, vamos. Así de bueno, ya estamos en comunicación con Roberto Señor. Vamos a estar hablando, hoy se hizo oficial el veto a la ley antidespidos. Así que bueno, vamos a estar hablando, Ate va a estar movilizando el día de mañana y Noberto Señores, bueno, nos va a comentar, digamos, qué piensa de la ley y también, digamos, cuáles son las medidas que se van a llevar a cabo. Hola, Noberto, ¿nos escuchás? Hola, qué tal, buen día, ¿cómo están, compañeros? Está. Saluda a toda la audiencia. Este, bien, tenemos algunos problemitas técnicos para escucharte, porque vos sabés que estamos en un estudio improvisado, te comento. ...y justamente en este momento está uno de los compañeros con un parlante en la mano... ...para escuchar de retorno, si no, no te podemos escuchar en vivo... ...hola Norberto, ¿sí, nos escuchás? Yo escucho perfectamente, ¿eh? Escucho bien, bien. como si este... lo estuviera al lado mío... ...perfecto, entonces ahora nosotros sí te estamos pudiendo escuchar... ...este, le, eh, queríamos que nos conté más o menos cuáles son las medidas... ...que se van a estar llevando a cabo mañana desde ATE... ...bueno, ATE ha convocado un paro nacional que ha surgido a partir de un plenario de trabajadores del Estado Nacional y que empalma con una situación crítica no solamente para los trabajadores del Estado Nacional y el acuerdo paritario vergonzoso que arranca con un primer incremento nada más que del 7% para el Estado Nacional y en el marco de este, los eh, miles de despidos que se han producido tanto en el Estado Nacional como en muchas provincias y municipios. Y en ese contexto este paro nacional va a ser muy fuerte, en particular en la provincia de Buenos Aires venimos eh, de semanas intensas de lucha, en particular las SICOP y judiciales entran ya en el, la décimo cuarta semana eh, de paros, vuelven a parar judiciales todas las semanas, SICOP 72 horas, ATE paró la semana pasada 48 horas y fue todo en el marco de un tratamiento de una ley que nada tiene que envidiarle a decretos de la dictadura o a este, decretos o legislación del menemismo y eh, que tiene que ver con una declaración de una emergencia que además de, con la excusa de facilitar y agilizar eh, las contrataciones en el Estado... Eh, le deja las manos libres a las grandes empresas para zafar de cualquier tipo de control y en particular para con los trabajadores eh, declara la posibilidad de contratar bajo la figura de un nuevo contrato autónomo sin que rija la legislación laboral a cualquier trabajador estatal al tiempo que otorga plenos poderes a los ministros para reformular áreas, poner en disponibilidad personal, etcétera, etcétera. Bueno, en ese contexto, eh, que también se vive seriamente en los conflictos de Tierra del Fuego, de Santa Cruz o en Santiago del Estero, y en un deterioro generalizado del salario del conjunto de los trabajadores que dependemos de, del Estado en cualquiera de sus niveles, Eh, se va a desarrollar este paro con una movilización cerca de mediodía hacia el Ministerio de Economía en la Plaza de Mayo. Eh, Norberto, Sebastián te habla. ¿Qué tal, eh, Sebastián? Bien, bien. Un, un gusto poder hablar de nuevo con vos. Igualmente. Eh, una una pregunta. había eh, Vemos que hay una presión desde las bases y desde los sectores gremiales combativos, desde la movilización del 29 allá por... Por, por el primero de mayo Para realizar un paro nacional Se esperaba también Que en este fin de semana Hubiese eh, alguna definición Por parte de las centrales En particular de la CGT Respecto de la realización de este paro eh, eh, ¿Qué nos podéis mencionar sobre eso? Porque a, habría pero eh, se, eh, Para el 6 eh, La posibilidad de este paro Pero todavía parece que es un potencial ¿Qué? Sí, lamentablemente es un potencial porque el grueso de las direcciones de las centrales sindicales y de los sindicatos del país obviamente no está en manos de los trabajadores, ¿no? Si uno revisa eh, los nombres de quienes están atornillados en sus sillones hace 15, 20 o 30 años en los principales sindicatos, si observa sus formas de vida... Eh, prácticamente ninguno de ellos trabaja desde hace muchísimo tiempo y son una especie de gerentes de sus propios sindicatos eh, y al mismo tiempo, bueno, eh, muchos de ellos son a la vez empresarios. En este contexto eh, es de esperar o era de esperar que eh, ese malestar en las bases, esa inmensa preocupación, por más que quieran ocultarlo, por los... Eh, ...más de 150.000 despidos que hubo en el Estado eh, y en el sector privado en estos meses... Eh, ...era de esperar que ese malestar los forzara algún intento de negociación... ...que eh, se hiciera bajo algún tipo de poder de fuego. Entonces las centrales convocaron a su acto, previamente habían ido al Parlamento... Y después, cuando llegó el punto decisivo de la ley, no fueron ni al Parlamento ni convocaron a más nada, eh, mientras este el gobierno de Macri buscaba eh, aceitarles algunos dineros de las obras sociales y además que las avanzadas supuestas que hay anticorrupción bastante poco creíbles de gobernantes que tienen cuentas offshore en el exterior y que han hecho todo tipo de negociados, evasiones y estafas, eh, bueno, no los iba a tocar a la administración de las obras sociales. Entonces puede ser que surja, más allá de que las dos CTA casi con seguridad van a convocar a parar, puede ser que surja de todos modos algún tipo de acción que va a estar exclusivamente en el medida en cuanto calculen que haya malestar por abajo o que se ponga en riesgo su monolítico control de la mayor parte de los sindicatos por eso las asambleas los plenarios, los debates en los distintos ámbitos de trabajo, desde las bases es lo único que puede garantizar que de verdad haya un paro nacional y un plan de lucha y haya medida de fuerza y no va a ser este con el empuje eh, de la dirigencia no se va a parecer más a ir con la cabeza de los dirigentes que con los dirigentes a la cabeza eh, Norberto, justamente en base a eso que vos estabas comentando ¿cuál es, eh, desde tu punto de vista, cuál es eh, este, la realidad o la, la, las sensaciones que hay eh, en las bases? porque pareciera que hay una presión muy grande que incluso hacia la burocracia sindical se les hace, le hace distinto a otras épocas, imposibles hoy de, de contener. Eh, yo no quisiera exagerar, creo que hay una situación muy dispar. Es decir, más que presión, podemos hablar de malestar. Donde hay algunos grados de organización, o donde hay alguna experiencia de lucha, o donde hay ataques graves, en general hay respuestas muy importantes. Pero en muchos otros lugares hay, se mastica la bronca y no se termina de ver este que se pueda revertir la situación. Eh, y esto se combina también con algún sector que por ahí, con tanta manija mediática, con tanta mentira, con tanta basura que el gobierno permanentemente este lleva adelante, con el cinismo de poder ir a anunciar el veto a la ley en una planta como Cresta Roja, donde un tercio de sus trabajadores han retomado actividades bajo condiciones precarias y el resto sigue en la calle. Eh, en definitiva, eh, todo eso genera un cuadro muy complejo. Ahora, eh, lo que hay que decir es que las centrales sindicales, si sintieran semejante presión, eh, y no, no sintieran que han descomprimido un poco como válvula, como esas tradicionales válvulas de escape de las propias sindicales, eh, la movida del 29 de, de abril, eh, si, si sintieran semejante presión, nunca podrían haber arreglado un salario mínimo vital y móvil en cuotas de 8.000 pesos cuando el conflicto aceitero o el de los bancarios demostraron a las claras que el salario mínimo vital y móvil es de 20.000 pesos para poder eh, cubrir el costo de la canasta familiar y al mismo tiempo este, han demostrado que las empresas pueden pagarlo. Y en definitiva de lo que se trata es de organizar la economía para que ningún trabajador tenga ese salario. Ese sería el programa más elemental de cualquier sindicato y de cualquier central de trabajadores frente a una realidad donde eh, sin ponerse colorados desde los propios funcionarios de gobierno desde las empresas a que, a, de las que ellos son parte con sus acciones y porque han sido gerentes, etcétera, etcétera, siguen fugando millones de dólares al exterior y siguen haciendo negocios de todo tipo, eh, de tipo de la especulación financiera, comprando levac, vendiendo, comprando dólares, etcétera, etcétera. Eh, entonces, mientras hay una camarilla de, de grandes empresarios, hay empresas multinacionales, hay monopolios locales, que siguen abultando sus cuentas bancarias en la Argentina y en el exterior, es inadmisible que no se discuta un salario mínimo en serio y que no se discuta la estabilidad en el empleo. Entonces todos estos son fuegos de artificio político con oposiciones eh, realmente que hacen eh, un, una especie de obra teatral en el Congreso, pero que en definitiva la inmensa mayoría de estos legisladores y gobernantes no tienen nada que ver con los intereses de los trabajadores porque la inmensa mayoría de ellos son empresarios y muchísimos de ellos grandes, asociados o accionistas eh, de las grandes empresas de, de la Argentina o buenos comisionistas sobre la base de trabajar para ellos. Roberto, en cuanto a esto que vos estás diciendo, eh, mucho se ha hablado, digamos, en los medios y en diferentes espacios sobre si esta ley Macri salió diciendo el otro día en un acto en Cresta Roja donde anuncia, digamos, que va a vetar la ley, que esta ley, digamos, es en contra de los argentinos, que es una ley este antiempleo, digamos, ¿no? Este, ¿qué nos podrías comentar, digamos, de qué se trata la ley y qué pensás respecto sobre ella? Lo que pasa es que la ley básicamente eh, lo que plantea es Eh, eh, la noble indemnización para despedir, es decir, para empresas este, realmente monopólicas como existen en este país, ya vienen pagando eh, sumas cercanas a una indemnización y media o dos cada vez que se han querido sacar de encima trabajadores, y esto, eh, por goteo, ha sido un ha sido una constante desde el estancamiento de la economía de los últimos tres o cuatro años. Eh, para ellos no es nada, pero en definitiva, por ahí, este para los trabajadores, sabiendo eh, que, que las empresas de todas maneras este, siempre tratan de pelear el mango como si como si a ellos no les alcanzara la comida, en vez de ser que cuando este, tienen que achicar un poquito o apretar un poquito sus gastos, a lo mejor es un viaje a Miami menos de alguno de sus funcionarios o de alguno de sus accionistas. Eh, pero en definitiva la ley plantea la doble indemnización y lo más interesante que tenía, el punto un poco más progresivo, era eh, que se podía judicializar el pedido de reinstalación eh, de haberse producido en un determinado periodo. Pero todo esto se ha desvirtuado de tal forma eh, porque en definitiva acá de lo que se trata es que de haber establecido una ley en serio para impedir los despidos, lo primero que tendría que hacer es establecer que todos los trabajadores que fueron despedidos por el Estado sean reincorporados sin más y en todo caso de ahora en más se revise efectivamente si cumplen sus tareas, etcétera etcétera, Todo el verso que inventaron de los ñoquis para, para producir una sangría tremenda y sobre todo para dar la señal política de que en la Argentina volvía el pleno privilegio patronal de despedir a todos los que se quiera cuando se quiera, que ese es en definitiva el, el, el planteo del gobierno. Y no es solo para achicar planteles, sino también para condicionar con el miedo eh, la lucha salarial. Es decir, cuando Ratazzi dice una y otra vez el decía FIAT, que es hora de que los sueldos en Argentina se parezcan a los de México o Brasil porque no podemos competir, está pidiendo una baja salarial que es lo que este gobierno plantea. Flexibilización en el trabajo. Por algo, el principal acuerdo de empleo que ha hecho el gobierno de Macri ha sido un convenio con McDonald's pagando la mitad del salario mínimo y super explotando a los pibes. Es decir, de lo que se trata acá Eh, no es de... es mentira que esta ley era una ley anti y más allá de los límites que tuviera contra los despidos, los que son anti son los propios empresarios, en, en especial los más grandes, que no por casualidad, si uno mira desde hace décadas en el mundo y en la Argentina, son los responsables de haber precarizado, de tener sobre todo las multinacionales más grandes, la mitad de su personal ultra precarizado, cobrando la mitad del salario que el personal de planta, subcontratado por empresas que son subsidiarias de esas mismas multinacionales, y este el salario en el mundo, el mayor lugar de producción del mundo, que es China, lo es porque tiene los salarios más bajos del mundo. Entonces, si fuera por eh, para, eh, digamos, complacer... A los, a los grandes capitales que es esa política de seducción de Macri que va más allá incluso, yo no me quiero extender en este otro aspecto, pero que está relacionado con la sumisión absoluta a los Estados Unidos con el reconocimiento inmediato y ser el primero en reconocer el golpe institucional en Brasil con este recomponer este con el Reino Unido las relaciones, todas estas noticias que se conocen estos días en realidad Vuelvo entonces a lo anterior, si fuera por esas empresas eh, y por complacerlas, eh, lo que hay que hacer es regalarles la energía, no cobrarles impuestos, eh, poner los salarios más bajos del planeta, entonces ahí sí seguramente inver eh, invertirían este mucho dinero, la facilidad de sacar eh, todas sus divisas al exterior cada vez que se les antoje, y en definitiva si después alguien quiere tomar una medida contra ellos puede ir a un tribunal de Nueva York a determinar eh, si está bien o mal y se si hay que indemnizarla. Ese es el modelo de las empresas multinacionales, ese es el modelo del capital imperialista, y es el modelo que abraza Macri, que defiende a rajatabla, por eso puso a los gerentes de esas empresas multinacionales en su ministerio. Entonces, la única posibilidad de frenar los despidos realmente es con la inmensa participación de los trabajadores, de las trabajadoras y de nuestro pueblo, peleando para que eh, el plan de Macri se venga abajo. Si no se derrota el plan de Macri, eh, hay despidos, hay ajustes y... En la medida que esa lucha no tenga la masividad y la contundencia que se necesita, van a tratar de acallarla por todos los medios eh, con el temor a los despidos y si ese temor este, se reduce o se lo enfrenta con acción en la calle, lo van a hacer con la represión más tarde o más temprano. Y en definitiva, para enfrentar eso, se necesita mucha fuerza desde abajo. Y lo, que, lo último que quiero decir en relación a esto es que tenemos plena confianza en que esa fuerza desde abajo se se va a multiplicar porque ya hay decenas de miles de trabajadores que todos los días pelean en todos los rincones de la Argentina porque hay una memoria de que el último gobierno que quiso hacer un plan como este se tuvo que ir en helicóptero y no hubo eh, nada que frenar esa rebelión 40 muertes en las calles Eh, estado de sitio declarado, no impidieron que de la Rúa se tenga que ir en helicóptero. Y en definitiva, eso y las conquistas que tanto le costaron a nuestra clase de trabajadores de nuestro pueblo son las que hoy, por una buena parte de los trabajadores, se defienden todos los días y seguramente este más tarde o más temprano van a ser defendidas masivamente hasta derrotar estos planes. Norberto, y en, en cuanto a este escenario, eh, ¿cuáles son las expectativas que se esperan para el paro y la movilización de mañana y si hay alguna otra actividad? Bueno, nosotros creemos que el paro va a volver a ser importante. Eh, entendemos que tal vez no, no va a tener la contundencia de aquel del 24 de febrero porque también se va produciendo un desgaste y el gobierno... ...está absolutamente cerrado... ...para, para poner algunos ejemplos... Eh, ...la capacidad de paralizar la actividad... ...de manifestarse que ha habido... ...por ejemplo en la sede central... ...del Ministerio de Trabajo... ...y en casi todas las reparticiones... ...de trabajo del país... ...o en economía... ...o en tantos otros puntos... ...o los casi 70 días de no inicio de clases... ...y de paralización del Estado... ...en Tierra del Fuego... Eh, no, en general no han hecho mella tanto al gobierno nacional como a gobiernos provinciales de otro signo, como el de Tierra del Fuego, que es Frente para la Victoria. Y entonces eso va produciendo también un cierto desgaste. Pero calculamos que el paro va a ser muy contundente, muy masivo, que va a haber movilizaciones en todo el país, que se va a volver a hacer sentir... Eh, que va a conjugar con medidas de fuerza de otros sindicatos. Por ejemplo, en la provincia toda la semana va a volver a parar judiciales y tres días va a parar, van a parar los profesionales de la salud. Eh, y en definitiva, esto la única continuidad posible que debe tener en tanto no se reviertan, aunque más no sean los aspectos más regresivos de esta política oficial, Eh, va a tener que ser el camino hacia un paro nacional más generalizado que en principio eh, estimamos que puede ser convocado por las dos CTA solamente como decía antes pero que más tarde o más temprano deben empujar a una paralización general del país este, como necesidad imperiosa de los trabajadores y las trabajadoras ¿no? porque eh, no se soporta más este nivel de despidos no se soporta pensar que el salario va a tener que eh, ser de 8.000 pesos recién el año que viene eh, y que en definitiva los tarifazos eh, y los aumentos de precios eh, consuman el nivel de vida de la mayoría de la población. Norberto, eh, bueno, muchísimas gracias. Este, desde el Enredando agradecemos la comunicación con vos. Bueno, gracias a ustedes, les agradezco mucho. Esperemos seguir juntando fuerzas desde abajo, desde todos lados, desde los sindicales, desde los medios alternativos, desde todas las organizaciones populares porque solamente entre los trabajadores y el pueblo vamos a dar vuelta a esta situación eh, tremenda en la que nos quieren eh, a la que nos quiere llevar eh, las clases dominantes y el gobierno que las representa. Así es un abrazo, muchísimas gracias un abrazo ahí pasaba Norberto Señor de Ate Sur y perteneciente también a la corriente político sindical Rompiendo Cadenas que nos contaba cuál el panorama para el par y movilización de mañana y también hacía un balance de lo que él piensa respecto a esta ley antidespido, ¿no? así es, y bastante clara además las exposiciones de Norberto respecto de, en fin, distintos aspectos de la realidad socioeconómica y laboral del país, ¿no? Eh, algo que seguramente Pancho nos tiene reservado algún este algún tema interesante como para amenizar la mañana, ¿no? Así es, aparte el que está más cómodo hoye, ¿no? Está Oye, el que está más cómodo está brillante. utilizando la mitad de la mesa. De nosotros estamos en un rinconcito apretado los cuatro. Eh po pone pone algo Pancho antes de que te diga algo malo al aire. <risa> <risa> Tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo. Tú haces como que me quieres, yo te mando pa'l carajo. No podemos ser amigos, ni tampoco hacer las paces. Esto no es un bailecito, es una lucha de clases. Porque lo mi negra el patrón está roubando Porque mi negra el patrón está explotando Porque lo compa y el patrón está matando Yo no soy un ser humano Centro de la instalación Para ti soy solo un mueble Si acaso una refacción Que no tiene sentimientos Corazón y aspiraciones Que piensa por accidente Y carece de emociones Oye lo mi negro El patrón está robando Oye lo mi negro El patrón está explotando Oye lo patrón está matando que lo sepan bien tus hijos que la ropa que se ponen y toda su buena crianza la producen mis pulmones y mis hijos sobreviven desnutridos y amargados Con de hospitales, con sus vientres pronunciados. Oye, Lomi Negra, el patrón, está robando. Oye, Lomi Negra, el patrón, está explotando. Oye, Lomi Negra, el patrón. pecados En tiempos de Navidad, arrojándonos migajas de aguinaldo caridad. Pero no subes los sueldos y robas la utilidad, que nos toca por derecho, ahí demuestras tu maldad. Oye, mi Negra, el patrón está robando, oye, mi Negra. Van a meñitas de Venezuela, puro de sí, brasileño, con lo argentino y los peruano Decidiendo dejar de ser explotado Y ese día patroncito Vas a amanecer ahorcado Te ahorcaremos con las tripas Del último general Y te haremos la mortaja Con cuero de cardenal Oye lo mi el patrón Que está robando Oye lo mi negro el patrón